No me voy a olvidar de aquella noche en que salimos del boliche y me dijiste de Jerusa. Vamos a la esquina que tengo algo que te gusta. perseguido, carpeteando por las dudas. Estoy confiado, dame un beso que me gusta. Lento y bien profundo, juntos volamos de este mundo. En una nube que encaraba la avenida. No seas tonta, mira si va a venir la policía. Vaya desgracia mía, pintó la lancha y fuimos a parar a la comisaría. Después y tres horas, cayó el botón, abrió la celda y dijo, guacho vos entrá, que por culpa de Ramón, dirá donde fuiste a parar, a parar. Voy a olvidar de aquella noche que salimos del boliche y me dijiste de Querusa, vamos a la esquina que tengo algo que te gusta, me he perseguido. Carpeteando por las dudas, estoy confiado nena Dame un beso que me gusta, lento bien profundo Juntos volamos de este mundo, en una nube que encaraba la avenida No seas tonta, mira si va a venir la policía Vaya desgracia mía, pintó la lancha Y fuimos a parar todos a la comisaría Después de ya casi tres horas, cayó el botón Abrió la celda, me dijo guacho vos entra Que vos culpa del Ramón, mira donde fuiste a parar A la commissaria!